los en milepola slide ¿no? y trocar por todas las partes de, de hacernoslo sí, todos. Nos agradecías para volver y solo. Pues, pues, ¿no? Días de radio, protagonistas. She's a primitive girl, she says it a cell. She cuts to the chase, you like nobody else. If you say how you doing, she'll say I'm doing well. She's a primitive girl, she says it she like say doing, say well. a cell. those the girls got a lot what they call the most yeah she's a primitive girl but she don't like the boys and i'd like to play a primitive guy i see the difference from the difference between what i want La primero de todo, Embward, bienvenida a Vitoria. ¿Te gusta el cartel de la escena? Ya. Gracias. Estoy ansioso por ver a Lainer de Skinner. Nunca los he visto. ¿Y vosotros? No, no lo los veremos hoy. También a My Morning Jacket. ¿Te gustan? Por supuesto, son grandes amigos. Tengo ganas de verlos. He estado trabajando con ellos a menudo durante los últimos 10 años, durante la última década. Decade. Okay, sí. Mhm. Uh -huh. Muchos artistas aquí hacen de la fuerza de la energía su principal baza. ¿Tú buscas otra cosa? ¿Buscas la belleza? Ah. Um, sí, ¿cómo sí, no? Sí, ¿cómo no? Um, Pero puedes conjugarlo uh, con con fuerza y energía también. I think um, you can have power and energy and beauty all all at the same time. Mhm. Uh -huh. ¿Te encuentras cómodo en un festival tan rockero como este Askena Rock Festival? Es un sitio para un crowd. ¿Que si me siento bien? Eh, ya lo veremos. Es mi primera vez en la escena. Pero toda la música que hay hoy aquí es interesante. De Darkness, My Morning Jacket, Lenny de Kravitz. Debería estar bien. Tú eres un artista folk que gusta de la tradición, pero que trata de innovar, de introducir nuevas cosas en los discos. yo pafiero sí combinación me gusta combinar uh, cosas antiguas y cosas uh, nuevas viejo y joven sí uh, viejo y nuevo my favorite uh, combination mm. y por qué has introducido en tu último álbum una versión uh, de Daniel Johnston uh, eh porque ha sido una in influencia school, desde que uh, estaba uh, en el instituto recomiendo a todo el mundo que, que buy, se compre sus primeros decides, casetes uh, tiene muchas otras canciones uh, que podría versionear minutes, puede que lo haga algún día uh, and will be some days Hablando de otras bandas el año pasado estuvimos aquí ¿Sí, con Doctor Dog uh, Sí amigos míos su bajista colabora en mi disco es un gran director. bajista Seguimos hablando de otro, otros artistas ¿Qué me dices de Nick Drake? Sí sí lo amo um, es una gran influencia his um guitar playing is is a big influence. Nagara influencia como guitarrista. Su disco Pink Moon es algo que todo el mundo debería conocer. Y tu canción My and My Shadow, versa sobre la popularidad? ¿Qué me dices de ella? Sí. No sé si va sobre sobre mí, si se pasa en mí, pero va sobre ver tus tu sombra. Va sobre verte a ti mismo en en televisión. Esa podría ser la la conexión conmigo. there's some sort of a connection there. ¿A ti te gusta el hecho de ser famoso? Um, I'm sure. No, no lo sé, no estoy seguro. Es una pregunta difícil. Pero es posible que explotes en términos de popularidad y te hagas aún más famoso o trabajas con gente muy famosa. Yo no tengo la pretensión de hacerme famoso. dejo aquí mi manager, mi sello que piensen ellos en esas cosas mi agente de publicidad piensa en estas cosas pero yo me centro en la música y trato de pensar en estas cosas lo menos posible cuéntanos, ¿es muy diferente trabajar solo como M Ward o hacerlo con otra gente? ¿con Monsters of Folk o con Show with the Chanel? sí, es muy diferente pero me gusta tener diferentes proyectos y saltar de una cosa a otra bien distinta Es como tener eh, diferentes coches Y poder conducirlos todos Es bueno para la mente ¿Podría ser Showy de Chanel Tu compañera en She and Him una influencia? Sí, es una increíble, una increíble cantante Y compositora, por supuesto Puede ser una gran influencia Sí Estás en el País Vasco ahora mismo. Sabemos que tu familia viene de Durango, México. Durango está aquí aladito. Eh Sí, ya me dijeron. Hay dos Durangos. Two Durangos. Durango, so I'd love to Me gustaría visitar el del País Vasco algún día. País Vasco someday. Pues hay una importante sala de conciertos allí, te la recomendamos para tocar. Pues luego pues iré. ¿Cuáles son tus planes? Um I'm going to uh Japan Voy y ir a, a Japón y a Corea por primera vez, ¿no? El mes que viene y después um, conciertos en Norteamérica para seguir so presentando mi álbum. Hello Spain, you're listening to BFM. This is M Ward. She's a primitive girl. She senses it herself. So. She cuts to the chase like nobody else. If you say how you doing, she'll say I'm doing well. She's a primitive girl. She